disparo de gases lacrimógenos los estudiantes lanzan botellas y b o m b a s molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos esto ocurre cuando son las, siete, las 19 y 50 perdón También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. e escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar. Al movimiento obrero, no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Esto es la capital de Córdoba. Pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo a este lugar. Hasta el momento hay dos heridos: Flores, herido de bala en la pierna derecha. Y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? Tres heridos <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hasta este momento. Sabemos que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también que se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, s、sí, i viven en un clima de opresión y、sí, vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de dependencia. De ahí que en este proceso de liberación ellos están interesados y comprometidos concretamente. Esta es la esquina de Rivadavia y Catamarca. Desde muy temprano, esta mañana, muchos camiones de la municipalidad han sido cedidos a la policía de la provincia y de la capital federal y también a la gendarmería. Y están patrullando toda la ciudad de Córdoba con ametralladoras. Sin embargo, a las 11 de la mañana, todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas, muy bien organizados, hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores, como este, por ejemplo. Se ha expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los caminos de la municipalidad, no da abasto para controlar. Viendo. En aquella esquina, por ejemplo, por una de las calles laterales, un pelotón policial con gases lacrimógenos se está acercando, realizando fuegos para contrarrestar la acción de los gases lacrimógenos y empuñando banderas argentinas. Tenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica, tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atirio López. De los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Las cámaras de Crónica 10 con un grupo de mujeres muy ligadas al movimiento obrero argentino. Estamos con las señoras esposas de algunos de los dirigentes detenidos y que esta noche, por resolución del Poder Ejecutivo Nacional, se ha anunciado su liberación. Señora de Osvaldo Ortiz, ¿cómo receptó esta medida y qué opina de ella? Bueno, la acepté muy bien y lo que opino es lo único que puedo opinar, que era hora que se dieran cuenta de que la lucha de los trabajadores la lucha de todo un pueblo siempre triunfa. Gracias. Señora Agustín Tosco. Bueno, este... yo creo que esta medida está muy bien tomada porque la libertad de los muchachos que están presos allá en el sur, inclusive mi esposo, es injusta. Primero y principal, porque los muchachos que están presos allá en el sur están presos nada más que por haber hablado en nombre de los desposeídos. De la gente que tiene hambre y sed de justicia. Nada más. Gracias. Señora de Felipe Alberto. Bueno, yo cuando me e n t r e g u la noticia, por cierto, que es muy emocionada, deseando de que sea pronto la libertad de ellos, Y i n c l u s i v e de que no, no merecen estar encerrados. Gracias. Señora de Simón de Gait. En ese t momento me siento muy contenta de haber, de, de haber escuchado esta noticia que, los presos de, que todos los presos están liberados. Y eso ya lo esperábamos de un momento a otro. Nada más. Gracias. Señora de Jorge Cadena. Bueno, este, yo me enteré por un familiar que los ponía en libertad. Este, estoy muy contenta. Espero de que a la salida de ellos tendremos que ir a esperarlo. Nada más. Gracias. Señora de Tomás de Tocino. Bueno, yo estoy muy contenta no solamente por la libertad de mi marido, sino por todos los compañeros que fueron tan arbitrariamente detenidos. ¿Cómo te llamas? Yo me, me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque solo en libertad de mi papá. ¿Y cuando venga tu papá, qué le vas a decir? Yo voy a ser sindicalista. <ríe> Gracias. A pesar de que las fuerzas de la reacción y del privilegio. A pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo psicológico que montan permanentemente para d o b l e g a r nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta, Para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. Ya estamos en el Aeropuerto de Palabranca, y、si、ustedes podrán apreciar en fondo la silueta del PAC británico de a u s t r a l el cual condujo al dirigente sindical Austin Bosco, ...y liderado recientemente por el e s t a d Ejecutivo. Entonces, era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores. De dónde surgía esa reacción del pueblo. No era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que, en definitiva, por encima de h Onganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo a la dictadura del pueblo es quien nos ha liberado. Tenemos una gran emoción. Sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de seis meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, Cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba. por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.